Innovar para evolucionar y trascender. Inscripciones abiertas del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad de Simón Bolívar. Reconocimiento al liderazgo y excelencia de las empresas que impulsan el desarrollo de Colombia. Inscríbete en la página web w w w p r e m i o a l m e r i t o e m p r e s a r i a l c o m Julio Sánchez Cristo Oficial. Y para celebrar, los invitamos esta semana a que escuchen a los más importantes jefes de Estado. Es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Julio, thank you so much for taking the time. Él es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. España siempre va a estar con Colombia. Escritores. Maestro Benedetti en España, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes. Mario Vargas l ó o s a á s buenos días? Felicitaciones, maestro escritor. Pues muy, muy amable. e q u alegría! Pues, Y científicos que han cambiado el mundo. La ganadora del premio Nobel de Física, Andrea Mia Guess. Él es el profesor Morten Meldal. Él es premio Nobel de Química. s u s c r í b a s e ahora a. Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antax. r seguir Los resultados en vivo. Porque... ¿Te acordás? ¡Cal, cal, cal, cal, cal, cal! ¡Cal, cal, cal, cal! Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y w w r a d i o c o m c o Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya. Hola, feliz mañana, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En medio del puente, hoy es domingo treinta de abril del dos mil veintitrés. Y aquí estamos, después de oír a los Bee Gees con Night Fever, un clásico de la música disco, un. Ícono de esas canciones de una época maravillosa que además sirvió como gran parte de las canciones de los b i s de banda sonora de la película de Fiebre de Sábado en la Noche. DJ Nelson Pacheco está en la consola. Diego Bernal me ayuda con la producción de este espacio. Yo soy Montoya y ustedes allí, al otro lado, de paseo, descansando, aprovechando en la calle, haciendo ejercicio. En donde esté, vamos a disfrutar de dos maravillosas horas de clásicos de los 80, 90, del 2000 para acá. Y todo ese r e Vuelto musical alcahueteado por todos ustedes, que son los que al final ponen la programación a través de Twitter en W Radio Colombia, Arroba Monto 40, y en Instagram, Arroba Monto 40 y Arroba W Radio Co. Esta tanda sigue con Monthly Crew, la banda que vimos aquí en el Parque Simón Bolívar junto a Death Leper, ya hace un mes, un par de meses, tal vez. Esto es Home Sweet Home, en camino David Bowie y algo de Paul Smalone. You know I'm a dreamer. She got to lose. Make up your mind. Tell me, what are you gonna do? It's only me. Let it go. Música de W Radio en este fin de semana en Puente, independientemente del plan que esté haciendo, descansando, haciendo ejercicios, si salió. Ya sabe que, bueno, mañana el regreso se complica. Mañana que es el Día Internacional de los Trabajadores, primero de mayo. Pero hoy que es el último día de abril, vamos a aprovecharnos al máximo esta programación y ustedes me están mandando unos títulos increíbles. Por ejemplo, para los oyentes que están pidiendo música de Maroon f i 5, esto se llama One More Night. And be you and I. again There you go again, making me love you. Yeah, I'll stop using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo. yeah, yeah. Más oscuro de la programación musical del domingo con ACDC desde Australia, Highway to Hell. Qué gran canción, ¿ah?、Eh? Uff, ¿movieron la cabeza? Espero la hayan tenido bien atornillada al resto del cuerpo, porque si no, pues habrá más de un descabezado por allí. Es domingo, es la música, es W Radio, nada como el poder de una gran canción que lo lleve a uno por distintos sentimientos. Algunas nos ponen muy tristes, nostálgicos, nos llevan al desamor, luego al amor, estar así, llenos de corazoncitos por todas partes, la alegría, la euforia. Y esta es una de mis canciones favoritas de la banda Alpha Ville, se llama Forever Young, en camino Phil Collins y algo de The Cars, tal vez. Esa es la música de W Radio en el fin de semana. Unfilled d e a De The Cars, antes Phil Collins y antes Alpha v i l l Una tanda bien clasiquera de esas que nos gusta recordar aquí en W Radio 20 años. Yo soy Montoya y seguimos con Esta tanda en español. Les voy a dar dos títulos y ustedes me ayudan con el tercero. Para los oyentes en Cali, para los oyentes en Pereira, los miles de oyentes en Bogotá que van rumbo a Filbo, me están diciendo que plan, gran plan también, aparte de oír la música en el carro o en el transporte público o en lo que vaya, es ir a Corferias a disfrutar de otro día más de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo. Bueno, para todos ustedes que están allí al otro lado, vienen los enanitos verdes, viene algo de Soba Estéreo. Y la otra, s í se las dejo en sorpresa. Me quieren agitar, me encitan a gritar. Soy como una roca, palabras no. Las cosas de siempre, siempre suenan mejor a esta hora en la W. Coomeva, entendimos que más que tener, se trata de ser y convertirnos en nuestra mejor versión. Por eso, hoy somos más de doscientos sesenta mil asociados apoyándonos para transformarnos y alcanzar todas nuestras metas. Asociate a Coomeva y conviértete en eso que quieres. Descubre lo que Coomeva tiene para ti en tus beneficios. Coomeva.com.co. Veinte años de noticias. Caso de Río Paila Castilla y también lo que está pasando con la firma de Brigard y Urrutia. Veinte años de grandes entrevistas. Hello, hello, this is Joe Biden, is 2 l años t to call in a few minutes, but got tired Veinte e Joe Biden. supposed few for I I fun. was call a a recorriendo el mundo azulado. Muy buenos días, Julio. Tenemos en París un cielo azul. Veinte años de buena música. Bueno, nos vamos a acompañar como siempre con buena música durante e s a s cuatro horas. Veinte años. Cerca, muy cerca de usted.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 a l e Gracias. Y científicos que han cambiado el mundo. La ganadora del premio Nobel de Física, Andrea Mia Guess. Gracias.、Uh, no, no podemos. De hecho, una de las cosas fascinantes de los Black h o l e s es que simplemente no lo entienden. Yo fui tan sorprendido cuando recibí esta call. No lo esperé. Suscríbanse ahora. arroba, Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. En Amanecer W, no solo traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo, también nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Un gran saludo desde Venezuela. d e s de la ciudad de Bogotá. Buenos días desde Progreso Yucatán. Carlos desde la ciudad de Manizales. Diego Romero desde Ría Paravia Saudita. Carlos desde Massachusetts. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia, de lunes a viernes de tres a cinco de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. Más oyentes, más W. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en w r a d i o c o m c o La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante.